Aquí comienza Ojo de Güey Dicen que hay ciudades donde las personas se miran poco y nada Necesitan de una catástrofe, una tragedia o cosas así Para encontrarse con la mirada, reconocerse Comprobar que comparten un espacio en común Encontrarse con la mirada Suena bien eso Porque, generalmente, uno encuentra algo con las manos. Como cuando era chico y perdía algún juguete, tirado por vaya a saber qué rincón. O algún otro objeto buscado debajo de la cama. Un zapato, quizás. O si no, otros objetos en cajas mal rotuladas de una mudanza. Encontrar. Sí, lo encontré. Estaba en tal lado. Acá está. ¿Lo querés? Lo que cambia con la mirada es el encuentro con esa porción de realidad que nos define, que elegimos encontrar. Si se da, si es posible, si nos aborda por sorpresa y no nos deja otra opción que mirar. ¿Te pusiste a pensar hoy, martes 22 de mayo, a quién o a quiénes encontramos con la mirada cuando caminamos o cuando estamos sentados, quietos en un colectivo o en una plaza? ¿Te miró alguien esta mañana cuando te despertaste? ¿Miraste a alguien sin que se diera cuenta? ¿Cuál fue el primer rostro que observaste hoy? ¿Observaste detalles o viste generalidades? ¿Sentís que viste con una mirada grande abarcadora o pequeña y sesgada? No es necesario tener delante un gran ventanal. A veces... Basta un ojo de buey para acercarse y apoyar allí el ojo Se puede ser más preciso, más general Lo cierto es que no podemos dejar de ver, de oír, de sentir Y eso será así en esta o en cualquier ciudad, por más desconocidos que seamos De güey, fíjate qué pasa. Vive esa una pequeña comparsa ciudad vieja, campana. La secretaria una nota en la ventana. belleza, Un gato por el pretince de esperesa simpleza. Las gotas de una llovina lavan nada. Afiches multicolores veces multicolor es que anuncian tres parientes cuando la brisa trepa y resbala la pendiente valleña que se acomoda en el río indolente la gente Que va llegando al mercado está sonriente, la fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano pasa arriba, la niña dulce confía en la catedral. No, no, no, no, no, no, no, no, nobleza, caída a tiempo, fina canción confesa, bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja, paisano, Paseas abajo del agua con tu abano payaso. Creíste en la picardía con firmeza. Caíste en el pobre de las almas. Tu vieja vives allí y siempre vivirá. Re-re- re, sí een marinero canto, duele distinto, minero, el novidente sapo de un laberinto, dinero, yo compro, tu compras, él compra, nosotros compramos, el vivo festeja. Dirige contento la ronda, todos de la mano, el vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano, se atora, se atora. Pasó llegando a su fin un cuarto de hora a la frente y el alma de aquel artista se demora. Costumbre de verse frente al espejo, maquillaje, coraje. El recaído de nuevo se levanta. El gramillero le dio su mano santa, la aguja sí se su giro en la catedral minuto pequeñas celdas caras del verano. Canutos. Esta canción diminuta se hace humo Hasta las 6 de la tarde, Ojo de Güey Una abertura en el ojo de la tormenta Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio radial que abrimos aquí, que emprendemos Con Mauro Baciuc hasta las 6 de la tarde, esto es Ojo de Güey Un espacio que venimos pensando y con mucha expectativa desarrollando en papeles En borradores de Gmail durante mucho tiempo Y que eh, recién eh, hoy, martes 22 de mayo, podemos darle rienda suelta Un desafío y una responsabilidad porque uno tiene un montón de ideas siempre dando vueltas, pero a la hora de encenderse la luz roja, eh, la responsabilidad y este desafío siempre aparecen porque, eh, bueno, para encontrar la palabra justa siempre, eh, siempre es un, un vértigo que hace mucho, Mauro, no, no teníamos. Así es. Matías, ¿cómo, ¿cómo andás? También saludo a los oyentes de Radionauta en este martes 22 de mayo que nos tiene aquí nuevamente reunido frente al micrófono con Ojo de Buey, una propuesta que también nació ahí entre los papeles, un poco una idea para cortar, para hablar de lo que nos gusta, libros, obras, eh, películas... Recitales, música, Recitales, discos. cosas varias, pero con, con, en formato de radio, que a veces es eso, es la idea en el papel y un poco darle una forma... Ahora estamos en la etapa de romper la partida un poco, comparándola con el billar, como comentábamos también fuera de aire, así que después de a poco alguna carambola va a aparecer. Sí, así es. Eh, hasta las 6 de la tarde entonces en el 106.3, también en RadioNauta.com Punto ar, son las vías por las cuales nos pueden escuchar Radio Nota tiene Facebook, Radio Nota tiene Instagram. Instagram son digamos los espacios institucionales a los cuales nos ceñiremos así que cualquier saludo, improperio y demás pueden eh, canalizarlo por ahí arrancamos el programa del día de hoy, el primero de esta serie de Ojo de Waze eh, frente a los cuales nos vamos a, a, a parar, a observar y a contar desde lo que lo que vemos por aquí eh, y hemos eh, tenido algunas ayudas de algunos aliados y aliadas que han hecho un pequeño aporte para que eh, tenga su vestimenta, el ojo de güey, su presentación y, y demás. Así es, así que si querés que nombremos alguno o como se sí, acostumbra. Sí, bueno, la, hacer... la, la voz editorial de, del principio Penélope, Penélope Pen eh, a ella la, le agradecemos por haber puesto eh, su voz para esta, esta mirada que compartimos como primera aproximación de las observaciones que muchas veces nos, nos tienen como motivo de conversación. Sí, nosotros en la, la, la pauta improvisada ahí apuntamos como viñetas también, un formato de observación, un formato reducido quizás, pero que parte de un, trans, parte de un transitar de una visión subjetiva. Lógicamente hoy tuvo que ver con las miradas, la idea de decir variándola, darle algún toque distintivo, pero es como una introducción también a lo que va a ser esta hora en, en el dial, en Radionauta. Sobre la voz, eh, era un, un diálogo que, que inventamos, pensé que iba a ser más forzado, pero cuando eh, pusimos la, la melodía con la voz... Funcionaron automáticamente como si la música hubiera sido para, para el texto. La música se llama Ventanas Nuevas. Corresponde a una composición de Federico Aguirre, músico eh, pianista y acordeonista de la ciudad de Villa Gesell, pero que vive ya como nosotros hace muchos años aquí en la Ciudad de La Plata. Así es, calzaron como un guante, podemos decir. Exactamente. Digamos también que está en el control en la operación técnica Tamara. Así que le vamos a dar también un saludo, es la responsable que nuestras voces lleguen a cada parlante, a cada equipo de celular, cada amplificador, cada conexión internet. Así que también, y arrancamos con Fernando Cabrera, uno de los temas musicales, Viveza, era el tema que daba inicio a, al programa número uno de Ojo de Buey. Digamos algo, de Fernando Cabrera sacó un disco el año pasado. Sí. 432, no es la, la cabeza de la Lotería Vespertina, sino que es el nombre de la más reciente producción de Fernando Cabrera, que cada tanto nos visita. Estuvo hace unos 15 días ahí 15 en el de la grieta. Días. Estuvo aquí, claro, y, cada, y cuando fue Viva la Patria también estuvo presentándolo. Así que cada tanto se viene, Cruza el Charco, como se dice. Usualmente para venir a presentar sus obras. En este caso, 432, un disco muy corto, 27 minutos, composiciones cortas, y que remite a lo que era la casa de sus abuelos, uh -huh. el número del de domicilio de sus abuelos. Eh, ¿Algún ojo de buey quizás ha encontrado.? allí Fernando Cabrera, en esa casa o en algún, en algún lugar de la ciudad vieja de donde parece haber escrito la canción que, que escuchábamos. Semana de mayo esta que estamos transitando, me percaté de, de toda la cuestión digamos institucional y festiva alrededor de, de los hechos ocurridos en el 1800 porque un muchacho cuando venía caminando por la 60 traía una escarapela. Ah, mira. Hoy es el día en el que supuestamente el cabildo estuvo abierto es verdad. y que la población se acercaba ahí, ahora que también tan convulsionada la, la zona que también cada tanto se es, ahí se acercan hay palos y todo. ¿Es carapela redonda o de las de las tiritas, tiras, está bien? De las tiritas. Con alfiler o prendedor? Con alfiler. Bien. Con alfiler. Un un martes 22 de mayo Que, bueno, de en diferentes circunstancias nos han encontrado en diferentes años haciendo algunas cosas. Vos, Mauro, me dijiste que me comentabas ahí por mensajito que hace un año te... ¿Te mudabas a tu actual residencia? Es, es verdad, cambiaba de espacio. Un poco una observación que tenía que ver con algunos apuntes cambia de cómo uno va modificando el espacio y va cambiando también su punto de vista. Así que también implica, ha sido una mudanza relativamente corta, no ha sido un trayecto muy, muy largo, pero ha pero sido bueno. un cambio de, de espacio, de mudar algunos armarios, algunos libros preferiblemente también y algunos discos y también algunos muebles que han llegado así que también es un aniversario que me lo, me lo hiciste acordar porque ya lo tenía medio olvidado pero 22 de mayo fue del año pasado en este claro. caso así que no sé si vos has sido de mudanzas largas eh, o sí. la audiencia ha, sido, ha tenido mudanzas de esas que siempre se pierde algo. Sí, siempre se pierde, se pierde algo. Eh, uno empieza a hacer síntesis de las cosas que tiene. Eh, se da cuenta de aquellas que los vienen acompañando a, a uno desde hace tantos años. Algunas cosas eh, con gusto las deja uno en el tacho de la basura de es su verdad. última residencia. Eh, y bueno, también preparados a las nuevas perspectivas que nos dan los nuevos lugares... en donde nos toca sentar nuestra eh, osamenta. Eh, también acá en el, en el estudio de, de Rayonauta... que está en el altillo del, del lugar Vázquez... hay ventanas, hay, tenemos nuestros propios ojos de buey... para, para ver qué es lo que, que, lo que late. Sí. Acá, acá abajo, eh, ver bien las diferentes posiciones eh, del sol y, y demás... como para ensayar el lenguaje universal de las señas... para aquellos que quizás nos quieren ver del otro lado o inclusive con tamara también. Así a es. A los manotazos vamos a estar de sí. aquí hasta, bueno, hasta que... <risa> de a poco las señas se van a ir haciendo más delicadas, Ajá creo yo. Puede ser. Vamos a comenzar con alguna pieza musical. Sí, por favor. Vamos a pedirle a, la, a tamara que nos... La segunda canción de este Ojo de Buey que arrancó 22 de mayo, 5 y 20 de la tarde y así sigue. Comunicate al 451 6917 ojo de güey en radio nauta Tarde, te mudas, llevas tres vestidos, dos polleras negras. Una musculosa, sandalias verdes, botitas puestas, bombachas sucias, taper con fideos, de café, leche en cartón y angustia en la cabeza, un nudo en el estómago y el deseo guardado en el bolsillo del pan. No Dat ze de kent. que estás en de lo En la cocina y revolvemos el secretario En busca de Ik en Dios, ni Niemand nunca el que gano, ni siquiera me het. el fernet, het. el whisky doble, o la het. negra, soy de las que deja caminar una het. en la espalda. En no je niet meer bent, dan is het niet meer. Als je niet ...escuchando de Acorazado Potemkin, Mundo Lego. Acorazado Potemkin que se estuvo presentando el sábado pasado... ...allí en Club Cultura, con abrió Malayunta Orquestita... ...una fecha compartida allí que arrancó puntual... ...pasadas las 9 y media podemos decir... ...allá en la calle 61 estuvo Acorazado Potemkin presentando Labios del Río, su tercer disco, así que hicieron un vibrante show, podemos decir. Ahora están en México, se Ajá. van a presentar este viernes en el marco de la Feria Internacional de la Música que se desarrolla en Guadalajara y después en junio van a volver a tocar en nuestra ciudad a compartir fecha con las bodas químicas. Así que abrimos con Mundo Lego, como vos decías Matías, de Labios del Río, Versos de esta canción que pertenecen a Josefina Zafiotti, Saf poetisa, y están presentes en su libro Mundo Lego, editado en 2015. Así que arrancamos. Con Cabrera seguimos con Acorazado la, la línea musical. Y una postilla que se dio eh, días atrás, ayer precisamente, hablando de Club Cultura. El vocalista de La Pelada, el Toro Sánchez, falleció. Y bueno, Club Cultura, eh, reconociendo no solamente su labor como músico, sino como una de las personalidades que acompañó desde el comienzo eh, ese, ese espacio cultural, bautizó al escenario. Con el nombre de Toro Sánchez Así es, allí en calle 61 entre 23 y 24 Estamos en la web Radionauta.com.ar Talleres en el Olga Vázquez Percusión Afro Lunes a las 16 Para empezar, vení directamente el día del taller O contactate con él o la profesora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 Radio Nauta 106.3 Escuchanos por internet radionauta.com.ar Y así continúa Ojo de Buey, 5 minutos. Pasaron multiplicados por 5 claro. 25 pasados De las 5 estamos Acá en Radionauta Haciendo esta primera entrega de Ojo de Buey Y siempre es reconfortante escuchar del otro lado Oyentes Escuchar la compañía a través de la voz De personas que nos han acompañado También en el micrófono Y esperamos que nos acompañen También un día martes Cuando el sol en este momento Todavía está, todavía se sí. puede ver Y durante todo el año, porque después va a ser más pronunciado que el sol esté afuera. Vamos a entrar de día y nos vamos a ir de noche. <ríe> Así es. ¿Querés recibir a quien nos va a acompañar con su dulce y cálida voz en S este mismo momento? Sonó el 451-6917 y del otro lado atendió Tamara y estaba Mari, que la vamos a saludar y darle la bienvenida. Hola Mari. Hola, muy buenas tardes. Hola Maurito, hola Mati. Hola Mari, ¿cómo andás? Bien, ¿y ustedes? La verdad que una, yo como siempre, eh, comunicándome con ustedes y al mismo tiempo recordando, porque la verdad que son dos personas que han, hemos compartido, ¿no? En otros momentos y bueno, quería les saludar y desearle todo lo mejor en este programa que están empezando. Eh, Ojo de buey, como se llama, ¿no ves? Así es. Pues, ¿Cómo andan, Maurito, Mati? Bien, vamos, bien, Mari, vamos a comentar un poco que eh, compartimos Momento Mari allá sí. a los mediodías en sí. Radio Estación Sur Ajá. durante un año y aparte de compartir sí. también empanadas y compartir Ajá. diversos momentos, pero hemos hecho... Ajá. Hemos pasado canciones románticas, hemos compartido el aire, así que la verdad que nos reconforta que volvamos a estar conectados por una vía telefónica, Mari. Sí, la verdad que como, eh, como estabas diciendo, Maurito, que fueron unos momentos, bueno, son momentos que realmente hemos, hemos compartido y bueno, fueron canciones muy lindas y de momentos, como se dice, momentos eh, inolvidables, ¿no? Eh, este, y, no bueno. Y la, la, la saludan a Mari. <risa> y la, donde, eh, estaban pensando de que, bueno, porque yo les dije, había otras personas acá que iba a hablar con ustedes, con la radio Nauta, y que es 106.3. ¿no Eso, Mari. Eso, muy bien. Y bueno, como decirles, este, era un deseo de hablar y al mismo tiempo eh, salir al aire como para bueno no inolvidablemente con ustedes compartir y desearle todo lo mejor como siempre como les he estado mandando el mensaje y desearle todo lo mejor gracias Mari. la verdad que para nosotros eh, tenerte del otro lado es un un gran alivio porque uh -huh. sabemos que hay orejas conocidas escuchando sí. y y y conociendo un poco también la adrenalina y los nervios que es, con Mauro tenemos en este momento te prometemos que no vamos a dejar de lado el romanticismo, pero Ajá. al mismo tiempo te queremos comprometer al aire para que en algún momento, sí. si cuadran los horarios, vengas vos a compartir tu forma del romanticismo, Ajá. que por supuesto eh, es eh, un poco más va eh, Para nosotros es un poco más linda que la forma de nuestra el romanticismo, María, así que en, en algún momento eh, que andes por acá, eh, ¿Sí? también te, por, por supuesto te esperamos, te esperamos para escuchar algún tema romántico, para eh, comentar la serie de Sandro, para hacer algo. Claro, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Así sí, es, y sí, bueno eso en cualquier momento podría pasar y, y bueno en la esperanza estamos para compartir y seguir, y seguir compartiendo eso esos esos lindos lindos momentos románticos como decía mati no y bueno al mismo tiempo desearle mati maurito las dos m faltó la otra m <risa> está está está y bueno entonces reiteradamente les deseo todo lo mejor y bueno que sigan adelante como siempre lo han hecho y Y Mari, una para cerrar, hoy empezamos hablando un poco de mudanzas, recién lo trajimos como tema. ¿Recordás alguna mudanza o a qué, qué te trae, qué asocias a, con mudanzas y demás? ¿Recuerdos gratos, cosas olvidadas? ¿Mudanzas? Exacto. O no, o nada, quizás no... Lo dejamos ahí para bien, otro momento. Bien, listo, listo. dejamos para, para otra, otra incógnita. asociación. Bueno, que sea una incógnita. Ah, una bien. incógnita que después, como siempre hemos, hemos hecho eso, vieron ustedes de que era como que nos quedábamos con esa, esa incertidumbre y la ansiedad de saber eso. Entonces, bueno, lo dejamos para otro momento para que podamos uh, describirlo o, si no, indicarlo, ¿no? Perfecto. Bueno. Perfecto, Mari. Bueno, desde ya te agradecemos que te hayas comunicado bueno. acá en Radio auta, la verdad que han sido unas palabras de inicio, Ajá. un poco para aflojar lo, las ansiedades y lo que irradia todo debut así que, eh, bueno nada más, Mario, y, un beso y bueno, grande. Y bueno pero de todas maneras, como siempre decimos la, la, la ansiedad o los nervios es porque realmente, bueno eso es, es de, de, de cada uno ¿no? Pero como siempre le hemos hablado y nosotros que entrábamos con unas perlitas y con todas esas <risa> cosas que era para nosotros era uno divertido y bueno, eso es en la, la radio es también para, también para pasar esos momentos ¿no? bueno y de todas maneras eh, desearle todo lo mejor nuevamente reiteradamente les digo y al mismo tiempo también saludarlo a todos los chicos de ahí de la radio y bueno eh, un beso grande un abrazo grande gracias Mari te mandamos bueno. un abrazo y gracias por comunicarte bueno, bueno, estamos bien chicos Bueno, Mari, ahí pasaba, podemos decir, la primera voz de la una gente voz, privilegiada sí. que, como decíamos, compartimos aire allí en Radio Estación Sur con, haciendo un momento, Mari, en los mediodías del 2016. 2016, pa. sí. Pa. Sí, así. hace un montón de tiempo ya. Eh, así como eh, muchas veces se recorre la escalera que va de la cocina en Lolga, acá a Radio Nauta. La misma mecánica pasaba entre eh, la barra del Centro Cultural Daniel Omar Favero y Radio Estación Sur cuando nos tocó estar ahí, iba y venía. Así que, bueno, gracias, Mari. Gracias. Hasta las 6 de la tarde, Ojo de Güey. Una abertura en el ojo de la tormenta. Como la idea es ir navegando, ir viendo, ir pispeando un poco diferentes expresiones artísticas y diferentes inquietudes, hoy traje para compartir una novela, una novela biográfica, Matías, uh -huh. de un género que he leído en estos últimos meses, para recortar un poco el tiempo, diferentes casos de novelas biográficas, que es un género que permite, o tiene el encanto, de, de ficcionalizar una vida. Sí. Si bien toma una vida real, una, un personaje, o, o un, en este caso sí, personas, personajes, le agrega el condimento de, de la ficción, digamos. Uno no le pide quizás a, a la novela biográfica que sea un documento, que, sea, que remita datos fidedignos, si bien uh -huh. es gran parte de su, de su base, por así decirlo. Y por estos días, si me interesaba comentar un poco lo que fue la lectura, o quizás uno termine hablando más de las ideas o de lo que le despiertan ciertas novelas, en este caso es la novela de Manuel Carrer, Limonov, Un, uh -huh. Emmanuel Carrer, un novelista francés que de, de las letras francesas es uno de los más mencionados. Eh, su novela El Adversario, por ejemplo, fue llevada al cine también. Y es una de las plumas más celebradas, por así decirlo, más, más destacadas de, de Francia y de Europa. Y con Limonop lo que hace, que ha ganado un premio muy importante en el 2011, es adentrarse en la vida de... Edward Limonov. Precisamente uh -huh. el apellido remite a un personaje directamente de, de Rusia. Un personaje de Rusia en este momento también donde se vuelve... Está en auge. Está en auge Rusia y muy probablemente van a empezar a salir los, los programas de viajes, los lugares, el Kremlin, San Petersburgo, un poco lo que fue la Unión Soviética y demás. En este caso lo que, lo que permite la novela es tener como una... Un, una gran pantalla, podemos decir, una gran ventana, no solo de lo que fue la Rusia, sino también de Europa y de las relaciones que ha tejido Europa y ha tejido también Asia, un poco la geopolítica eh, mundial y cómo a partir de un personaje como Limonov, planteado en diferentes etapas y que ha vivido como múltiples vidas, reflexionar un poco como ha sido el siglo XX, podemos decirlo, quizás así dicho ampliamente suena a gran novela sí. y un poco la, este tipo de novelas tienen esa, esa peripecia, digamos, porque narrando la vida de una persona, en este caso un protagonista, un personaje histórico, eh, uno puede ver cómo también los destinos de, de, la, de, de la persona y también los de, de la historia misma van y vienen. En este caso hablamos de un personaje paradigmático que estuvo en Nueva York, que estuvo también combatiendo, que fue rebelde, que luego en, en este momento está vivo y, y es opositor al, al gobierno de Putin, digamos, que también en los 90 formó el Partido Nacional Bolchevique con, con Kasparov, uh -huh. que estuvo en, en Francia, que fue un, un poeta digamos, eh, de vanguardia. Ha tenido múltiples vidas. Yo te puedo reseñar un poco lo que ha sido la vida, porque Realmente al leerla te da ese encanto de que es como un caleidoscopio, podemos decir. Pero fue un intelectual pequeño burgués en París, luego fue pobre y de solemnidad y autor de cierta fama en Nueva York. Estuvo bajo las órdenes del, de un criminal de guerra serbio en lo que fue la, la desintegración de, de los Balcanes y también fue preso político. Y tuvo toda esa multiplicidad, aparte de una obra también poética y literaria, no, eh, novelesca, podemos decir. Sí. Fue, fue intensa la vida de Limonov y es lo que ha elegido Carrer porque uno se plantea también eso, qué vidas contar, o en todo caso, no sé cuál idea Matías, si toda la vi, todas vidas me pueden tener el encanto de ser contadas. Y eh, sí. la frase, yo con mi vida es, es, es para escribir un libro. Es verdad. Siempre hay igual a, eh, algunos aspectos más eh, resonantes que tienen que ver con, bueno, con eso, aventuras en diferentes eh, lugares, pero también en, en la propia cotidianeidad quizás de, del barrio en donde la gente por ahí se circunscribe, pasan cosas con el vecino de al lado, el de enfrente, y algunas son dignas de ser contaría ¿Qué contaría? ¿Qué no contaría? También ahí está la decisión. En este caso también está la, la pericia la destreza del que narra eh, y el que cuenta la vida y en este caso a través de ese encuentro con el personaje, ese encuentro en este momento, en, eh, cuando transcurre la acción, en el año 2006 que va al encuentro de una persona tan famoso, de tanto de renombre, que ha tenido ese deseo de notoriedad también porque lo que está en la novela es como esa necesidad de de sobresalir o de ser alguien, digamos, también en estos momentos donde quizás uno se muere de ganas de, no sé si figurar es la palabra, pero esos deseos de exponerse uh -huh. o está a mano la, la ilusión de exponerse y de que la vida de uno, por más que uno se esté lavando las manos en, o cocinando un puchero, necesite ser, con, ser vista o ser expuesta. Por la, es, es, por la valoración que hace uno que sirva como, no sé si lección de vida, pero sí por lo menos algunos aspectos eh, sirvan como identificación para la otra persona. Es verdad, es verdad. Así que un poco esas reflexiones quizás al calor de la lectura de Limonov, de, eh, de Manuel Carret. Está en Nueva York, está en París, están los Balcanes. Se puede leer como una novela del siglo XX a través de las peripecias de la vida, de las andancias las andanzas y las elecciones de este personaje contemporáneo, Eduard Limonov, del cual también el novelista toma una postura y también toma una, una, una decisión, no solamente estética al momento de contar la obra, sino también ideológica, al momento también de valorar su, sus pronunciamientos, sus múltiples pronunciamientos, porque como te comentaba, estuvo casi en todos lados. Así que va para colocar ahí en un lugar, hoy como punto de partida, Emanuel Carrer, Limonov, a propósito un poco de este momento, este momento, esta situación actual, este lugar, en este momento, en este estudio de radio. Inaugural para nosotros, eh, ¿qué aspecto límite te llamó? ¿Te ¿Recordás así a...? Una de la hora, sí. hay una escena que él está precisamente en un baño, un departamento en Nueva York, si no me equivoco, totalmente una posilga, y después está en el baño de una casa fastuosa, digamos, como la misma persona había tenido como esa revelación de encontrar en una misma vida, había estado en los dos polos, por así uh -huh. decirlo. Una escena muy bien relatada. Los libros tienen esa magia que quizás uno no, no pueda alcanzar ese encuentro de encontrarse con una escena descriptiva y que le permita ese montón de, de sensaciones, como decía... Sandro también. ¿Está en PDF esto o, o hay que recurrir al ejemplar? Hay que recurrir al ejemplar o algún amigo que gentilmente lo preste, como, sí. como ha sido mi caso. Así que bueno, siempre hay algún amigo que anda con o conoce alguna librería o quizás en el trabajo le den un vale. Claro. No creo en este momento porque como vienen los, los recortes y la mano, cada vez menos vales. Pero bueno, en algún lugar se puede encontrar, si no librería y si no alguna biblioteca muy posiblemente. ¿Peso? Ah, para evaluar, ¿no? Si uno lleva una mochila grande, un, un bolsito. Te digo las páginas. Ahora sí. hace 400 páginas. 400 páginas. Un ejemplar de, del mismo tamaño. 3, 396. Y que intuyo que de la misma densidad le, eh, leí cuando era muy pequeño, que obtuve en, en un club del trueque de la localidad de Pergamino. mira Flash. Se, llamaba, se llama el, el libro. Eh, su autor, Charles Dujazois. ¿Cómo? Charles ah. Du francés, francés también, sí, francés, eh, y, y a esa edad lo recuerdo, recuerdo muchas cosas de, de, ese, de ese libro, porque fue como eh, mi primera aproximación a un mundo desconocido como era el, el, el mundo de, de las drogas, a través de la narración de, de un personaje también por distintos... Eh, lugares del, del mundo eh, haciendo un, via un, un viaje que arrancó como iniciático y terminó siendo de Termin. adicción total eh, bueno, Charles eh, hacía su, su pasaje por, por todas las drogas conocidas yo ahí como la puerta de entrada a las drogas no fue ni el alcohol ni amarillo no fue un libro un flash un flash y ahí más o menos conocí eh, eso me, me, me acordé cuando me comentaste de, de, de Limonov. Así que, y hay videos, un personaje extrambótico, si vale la palabra, de esos sí. personajes que realmente hoy tiene 75 años, Limonov. Así que quizás en el mundial hay que ver si alguna cámara lo toma, eh, veremos qué qué pronunciamiento, qué, qué lugar, o si sea, algún cronista deportivo quizás se, se de posiciona en, a, nos cuenta, aunque sea cinco minutos de Limonov para dejar la cursa como dato de color. Sí. Carrer lo hizo y bueno ha hecho una novela que ha sido monumental y ha sido una de sus obras más, más destacadas y podemos decir del, de la década del 10, una de las novelas más destacables también. A nivel planetario. Limonov, entonces, aquí en el Ojo de Güey, en la inauguración, una invitación a leer, a pedir prestado, a ver qué, qué tal en una librería, cuánto sale, si a uno le alcanza no. el dinero. O si no, bueno, a Mauro, no sé si se lo pueden pedir a Mauro, porque a Mauro a su vez se lo prestaron. Claro, claro, es un dilema para otro programa, sí. qué hacer con las cosas que nos prestaron. Bueno, seguimos Pero. adelante, estamos hasta las 6 de la tarde en Ojo de Güey. Como para que cuando no pueda me pueda ayudar, pan y cerveza fría para los vigilas. Cuento un cuento de memoria de una guerra desde cero y no lo puedo terminar. Siempre está sediento, contra el viento voy a avanzar y en la luz desaparece. Siento que te voy a encontrar. Las de las casas viejas de nuestra ciudad Viste a la gente corriendo por las Aunque no siempre ilumina hacia dónde va, nuestros recuerdos no son más que fantasías. Contra el viento voy a avanzar y en la luz desaparecer. I'm Maldonado, todas las ventanas de ayer en Ojo de Boy, Mándanos un WhatsApp al dos dos uno. 670-5190. 670-5190. de Ojo de Buey, escuchábamos a Javier Maldonado haciendo todas las ventanas de ayer, un tema que compuso eh, junto a Gonzalo Denis, cantautor uruguayo, también el Río de la Plata hoy nos circundó, lo tenemos en línea a Javier Maldonado que el próximo viernes 25 de mayo, hablando de la semana de mayo, viene a presentar sus canciones. En trío de guitarras, abriendo la fecha de Rosario Blefari en casa de un clan, los saludamos a Javier, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Matías ¿Cómo va? Muy bien, aquí en la casa, eh, guardándome del frío Muy bien, muy bien. Estábamos recién comentando la, eh, la vida brevemente de Limonov, un libro que acertó caer en las manos de Mauro, aquí el coequiper radial del día de la fecha, y hablábamos de las múltiples vidas y eh, actividades aquellos aspectos que logran o que merecen ser contados eh, 30 años, 30 vidas en algún momento escribiste ahí en la canción del trapecista perdido, vos eh, en tus canciones un poco como das pistas de esas múltiples vidas, ¿no? que, que te toca atravesar eh, y sí pasan los años y, y pasan las vidas, ¿no? Eh, sobre todo en estos tiempos de hoy en donde uno se anda moviendo por ahí un poco más de lo que la gente se movía antes, me parece, y, y pareciera ser como que haya vivido uno vidas que, que de repente te preguntás, ¿esto realmente yo lo viví? ¿esto realmente fue así? ¿estuve yo realmente en ese lugar? Y, y sí, sí, sí sí hoy serían como treinta y pico, más, un poquito más de treinta años, pero, pero bueno... Son ah, varios días, sí. Sobre fines de abril, te presentaste eh, nuevamente aquí en la Ciudad de La Plata, en el auditorio de la Casa Pesi. ...frente al piano, contaste la historia hablando de múltiples anécdotas y diversas vidas... ...de las vueltas que le tocó vivir a, a tu piano, el piano ese que ahora te acompaña ahí... ...que está, debe estar seguramente al lado tuyo ahí en, en la casa, que hizo un, un giro... ...se fue de gira ahí por los barrios de, de Capital Federal, ahora te acompaña... Eh, ...fue un concierto especial de esa vuelta para celebrar eso... Pero ahora, el próximo viernes, el piano quedará ahí, el piano eléctrico también, no hay, blue, no hay piano en casa de un clan. Eh, la cuestión viene eh, bien guitarrera. Contanos cómo. Eh, de dónde conoces eh, bueno, a, a Germán Yulodoro, ya sabemos que te viene acompañando ya hace un par de años. Pero para muchos la novedad es el señor Boris Glombovsky guitarrista del Crema del Cielo contanos ahí cómo han armado eh, ese, ese trío eh, es cierto que no habrá piano, no habrá teclas eso sí, en principio y después eh, bueno, con Fernando veníamos hablando hace rato eh, yo vengo grabando un álbum y hay una posibilidad de que, bueno, ahora más que nunca ya la posibilidad está, eh, está cada día más concreta a punto de concretarse y es que mmm, Fernando iba a grabar con nosotros una de las canciones y este, hablando y hablando y hablando un poco esas cosas que uno siempre dice que bueno, vamos a tocar un día vamos a tocar un día eh, la verdad es que mmm, nos empezamos a juntar como para, para ver qué pasó o qué pasaba y nos encantó el, el, el trío de guitarras eh, creímos que no necesitamos nada más vamos a, a a desplazarnos entre la música, a atravesar la música eh, a atravesar las canciones que que, que, bueno, que he hecho, que están en los discos la verdad es que es hermoso el, el, el trío que hemos armado Una, eh, es algo que nos debíamos con, con Fernando sobre todo y bueno, entre los tres ahí con Germán y, y Y Fernando, la verdad, es que es un trío espectacular, ¿eh? Espectacular. Estoy muy, muy, muy contento. Habrá, eh, dijiste, canciones que forman parte de, de tu repertorio. Eh, inclusive, ¿algunas de, de Calle España entran o ya eh, todo puede, es de...? Algo puede entrar, algo puede entrar, pero... Pero, bueno, tenemos... Yo estoy... Uno, viste, que va... En la vida uno va, va actualizándose, queriendo por lo menos vivir el hoy y no tanto el ayer, eh, hay una ilusión, parece como, como si fueran que las cosas de hoy sean, nos representen un poco más, yo no sé si es del todo verdadero, pero se siente, eso sí se siente, y yo lo siento, entonces eh, vamos a tocar unas músicas nuevas, por supuesto, y vamos a hacer un pasaje eh, por cada disco, eh, ya todavía nos quedan un par de ensayos y, y la verdad es que tenemos un montón más, más canciones del, de, lo que, de lo que se requiere para tocar para abrir para abrir el concierto de la blefari eh, tenemos eh, como para elegir la verdad es que tenemos para elegir y vamos a ver qué pasa pero en principio eh, nada hace, hace mucho que no estoy tan contento con un grupo este mini grupo me, me tiene me, me, me tiene fascinado ese entusiasmo, eh, ¿uno ¿te entregás directamente a, a ese entusiasmo o, o vas con cierta precaución eh, por alguna, eh, algún inconveniente eh, de cualquier tipo que pueda surgir en el medio? Yo no creo tanto en los inconvenientes. Eh, de, de hecho, la, la, una de las facilidades que por ahí alguien y me pregunta y me dice no Javier cómo haces para tocar con este con aquel con el otro mira eh, la verdad es que tocamos con Germán hace muchos años mucho tiempo y si tocamos los dos juntos básicamente cualquier persona que tenga o que nosotros consideremos con Germán que puede llegar a entrar dentro de nuestro mundo eh, a nivel estético y a nivel humano y tal y musical eh, se prende enseguida no yo no doy indicaciones no, no, nunca le di indicaciones a nadie ni nada es simplemente eh, seguirnos a nosotros y, y a partir de eso eh, se genera algo que, que, que es maravilloso ¿no? por lo tanto los obstáculos en ese sentido no, no no no suelen aparecer no suelen aparecer porque con germán venimos bastante bueno con, con mucho tiempo con mucho tiempo de tocar y Y el repertorio, quieras o no, ya casi te diría que, que las canciones que no tocamos hasta con Germán suenan, suenan como si estuvieran tocadas y ensayadas. Así que eso, eso nos da como una base, como una matriz ahí, como una arcilla, como para que para que cualquier persona que, que entre, más un tipo como Fernando, que, que, eh, que es bárbaro, que es bárbaro. Que es bárbaro que es un tipo de, de guitarrista espectacular Él dejó de tocar en crema del cielo venía, venía, venía tocando de ahí claro y, y bueno dejó de tocar así que fue una eh, fue un convite ahí como para, para levantarle un poco ahí el ánimo y levantarnos nosotros el ánimo también por supuesto Este viernes, entonces, Maldonado Shibolodoro Glombowski abriendo el show de Rosario Blefari en casa a un clan que queda en 5 entre 63 y 64... Gracias, Javier, por acompañarnos y prestarnos estas eh, palabras eh, para, bueno, para compartir ya esto, estos diálogos así públicos ya son una, una tradición, aunque el oyente nuevo de, de Radio Nauta no lo sepa, le contamos, es una tradición, quizás en algún momento conversemos nuevamente. Eh, nos vemos el próximo viernes, Javier. Pero será un placer, Matías. Y bueno, vamos con todo el viernes, espero que este 25 de mayo... Este, nos ponga en el punto patriótico exacto. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Para ventilar, para observar, para liberar tensiones. Ojo de güey. Martes de 17 18 en Radio Nauta. No es casualidad Nunca vi de lejos La fragilidad Siempre vi el reflejo De lo que bailas Nunca vi de lejos Se va el primer Ojo de Way, ya estamos en las 6 De la tarde, sí. se va Se fue, ya está, el Martes que viene eh, Estuvo Tamara Camparo, de los controles técnicos Mauro Basiuk Matías Di Loreto, ¿quiere hablar? Sí, un saludo a, a Milcar, a Inés es verdad. y a la Porotito que están eh, esperando. Bien, a Noeli, sí. a Nacha, a Penélope, que todos estuvieron escuchando, según han manifestado el, en el WhatsApp de la radio. También gracias a Alejo Climavicius, el vocalista de Fus de Ley. Que bueno, le, le comenté esta cuestión que vamos a usar, su canción, sí. la de su banda, para despedir esto porque será cuestión de, de vernos, ¿no? Será cuestión de vernos. Un gusto, Matías, de vuelta estar en el éter con vos. Hasta el martes que viene en Radionauta 106.3 con el segundo programa de Ojo de Boy. Chau.